para Carabobo más que para Aragua es suma sumamente importante y considerando que es ante un rival eh, que bueno se ha considerado como que no directo, sino también de por la cercanía, ¿no? entre ambos conjuntos. Eh, también hay que destacar el partido en cabudear el Club Deportivo Lara, el líder estará recibiendo a Yaracuyanos en el estadio Metropolitano Lara, que viene de sumar de a 3 en aquí en Maracaibo en la semana pasada. Quiere mantener, ¿no? ya pensando solamente en el título, ya no pensando en el invicto porque ya lo perdió en Puerto La Cruz, en este caso ante un rival también, después de decir un duelo casi regional, no también en lo que, traen, que es Lara y Yaracuy, eh, le ha ido muy bien al cuadro de Lara frente a Yaracuy en el historial. se en, la, en, en el papel parece también que puede obtener los tres puntos acá pero ya sabemos lo que pasó en, la última, en el último partido de local donde Trujillanos Lara dio dos puntos sorpresivamente, por lo que si quiere de verdad también llevarse este torneo pues tiene que salir con todo también ante los colosos del sorte para ver si no vuelve a suceder un resbalón considerando que tiene muy cerca tanto a Mineros, Caracas y a Anzuategui en el post de lo que es ese título ¿no? de y es otro duelo que a pesar de que las realidades de, de ambas 11 nacidas muy distintas, en este caso Lara, líder de, del torneo y un y si no el mejor equipo hoy por hoy en el fútbol nacional venezolano. Y Aracuyana está atravesando uno de los peores momentos desde que llegó a primera división. Y, y bueno, sin embargo, esta, esa cercanía, ¿no? Es, eso que, que genera lo que es el derbi. Un de, par de ciudades, de par de equipos que solamente están separados por una carretera y una distancia de, de poco más de 40 minutos. Eh, eso siempre genera expectativas ¿no? y, y genera un buen sabor a fútbol las fanáticas están cerca pueden asistir este mutuamente a un, a un estadio o sea bien sea la gente de yaracuyano se acerca al metropolitano del área y la gente del ara y de Yaracuyano y, y, y esta es ¿no? esa, esa rivalidad a pesar del poco tiempo que que puede tener la vida futbolística y yacuyano en primera división se ha generado se ha generado buenos partidos. A pesar del dominio de Lara, buenos partidos, buenos derbys. Y, y bueno, creo que va a tener un buen sabor. Y pienso que Yaracuyano, a pesar de su mal momento, le puede jugar bastante, bastante bien a Lara. Bueno, otro encuentro será el vigia virtus estudiante de Mérida. Eh, un estudiante de Mérida dirigido por Tuivera, que ya viene en Alza, <risa> eh, en Alza Deportiva. Y o la sea, sí y viene... sí Sí viene inspirado futbolísticamente, tanto emocionalmente tras derrotar en el terbio andino al deportivo Táchira. y eh, bueno el club look pertanero eh, luche también por por acceder al octagonal sí a todos los a cuatro puntos aunque las cuidar están pocas jornadas siempre matemáticamente o sea se da el se da el chance, o la oportunidad. Destacando, destacando que el vigía está prácticamente salvado, ¿no? Sí, más bueno, sí, sí, sí. Claro. esto ya es lucha de entre, o sea, por eso será entre estudiantes, Carabobo y Lujanes. Sí. sí, no, y se puede considerar otro duelo regional, ¿no? En este caso merideño. Eh, como como acabas de decir, el vigía creo que está pensando más en optar por seguir ascendiendo, a ver si entra eh, también en ese lote de ocho. ...porque está más cerca de allí que del descenso... ¿no? ...tiene 29.8 por encima del carabobo... Eh, ...se ha recuperado el cuadro de Duque... ...mientras que el cuadro de estudiantes... ...busca este, seguir con esa tónica... no ...viene de ganar a táchira en Mérida... ...y eso le ha dado una especie de... ...de bocanada de oxígeno al cuadro de Chuyvera... ...y en este caso ya, ya, ya están dependiendo de ellos mismos... ...ya lo que es la permanencia... ...en la primera división... ...superando varios obstáculos... ...sobre todo este último que... Eh, se había rumorado desde Mérida el problema de la, del posible descuento de tres puntos de parte de la FIFA, de parte por la deuda del jugador. Yo tuve la oportunidad de estar en Mérida la semana pasada y los comentarios que escuchaba y lo, lo, lo que pudimos leer en prensa es que ya ese problema se solventó ya la directiva de Mérida, al ver la emergencia en la que se encontraba, solventó con el, cual, el jugador colombiano, con el cual se sostenía la deuda y ya por lo menos por esa parte pueden estar tranquilos, ya en Mérida nos garantizaban que ya eh, no hay peligro con respecto a la sanción de la FIFA esto están pensando solamente en lo que es la parte deportiva en este caso enfrentar a su rival de estado como lo es el Vigía un partido importante a las 3 de la tarde en el estadio Ramón Hernández, y por último cerramos en Puerto Ayacucho también a las 3 y 30 con el partido entre Tucanes de Amazonas equipo que prácticamente está en segunda división, con 18 puntos apenas 5 en este torneo clausura, estará recibiendo al cuadro del Real Sport que bueno viene de a poco también en alza el cuadro de Charles López pero que también necesita seguir fumando, así de visitante ante un rival disminuido como Tucanes, de manera de poder ...permanecer allí también en la posición en la que se encuentra... ...en la general del cuadro del Sport... ...a ver si también se logra optar por un cupo internacional... ...a pesar de que quizás a principio de temporada... ...sus aspiraciones eran mayores, ¿no? Sí, ya lo de Tucanes solamente pasa por formalidad... ...de determinar su participación en lo que resta de torneo clausura... ...y con esto finalizar su participación en primera división... ...que lamentablemente para ellos solamente duró una sola temporada... ...pero simplemente los resultados no los acompañaron, sobre todo en este torneo clausura, se, se se preveía, no, en un principio que Tucanes podía aguantar, podía aguantar eh, este el, el, el trajinar de, de lo que es una primera división del fútbol venezolano, pero simplemente no aguantó, creo que el, el más beneficiado, obviamente Tucanes siempre, siempre se la pone difícil a sus rivales en su cancha, ojo, no podemos descartar por esto que Tucanes pueda sacar un resultado positivo, pero creo que el mayor beneficiado aquí sería Real Esport porque están irían a jugar a una muy buena cancha y eso le permitiría hacer el juego que, que el onceno de los de, de lópez saben hacer a ras de piso y, y bueno este principalmente veo que, que tienen la oportunidad de, de, de poder sacar puntos de, de tierras de Amazonas. Sí Luis y lástima por la hinchada y por la afición que siempre ha respondido allá en porta ayacucho Eh, eh, siempre se ha visto muy buena entrada en el estadio, siempre apoyando a Tucanes versus Caracas o versus o, o versus o sea, ver equipo grande, tanto chicos. Oye, bueno, es importante para para o sea, para ellos y bueno, simplemente cerrar de la mejor manera como sí. tocar en este estadio, ¿no? yo eso es lo que yo, yo insisto, ya esto es formalidad para tu cara, simplemente terminar de la mejor manera, no o, eh, lo menos golpeado posible, ya ya es suficiente con lo que con lo que ha sufrido el cuadro de Amazonas, pero ya es simplemente formalidad, cumplir con, con sus últimos cinco potejos, tanto de local como de visitante, y sabemos que la fanaticada sabrá apoyar, porque se están dando cuenta que serán los últimos partidos este como locales en, en, en primera división hasta que bueno se le pueda presentar a, a, la, a la gente de tortolero la oportunidad ¿no? de volver a subir esperamos que sea prontamente porque a pesar de lo que pueden representar ¿no? el, el equipo de tucanes para el fútbol nacional sobre todo en cuestiones de logística para muchos los equipos eh, este creo que la fanática se ganó se ganó el derecho de seguir disfrutando de un equipo de la zona en primera división. Sí, para cerrar, bueno, esperemos qué qué sucede en esta jornada caracterizada por varios derbis regionales. Y bueno, esta relación como como un poco más interesante, sobre todo a nivel de hinchada. Comienza desde, desde este viernes 13, cerramos el domingo 15. Luego de la jornada, algo caídos dos partidos pendientes, ¿no? Para emparejar a todos los equipos. El próximo miércoles 18, Estudiantes recibirá Carabobo, en Mérida en un duelo directo, y luego el Caracas estará recibiendo algo que, que yo creo que simplemente define quién se queda y quién se va. ¿Quién quién es el de, de quién sería el otro cupo? fuera de los juegos que que, que que los resultados que nos pueda dar la jornada 13, pienso que ese fue reprogramado del tres estudiantes y Carabobo va a definir quién se queda y quién se va para segunda división. Y también en Caracas el Caracas Fútbol Club estaría recibiendo al Deportivo Anzoátegui en también pendiente por la fecha número 2 de este torneo clausura. Con esto cerramos este análisis previo de la jornada 13. Víctor Lamo, Jairis Mendy, y Michael Salazar, somos Artrid Deportes. Buenas noches para todos d'arga, no?